...de la declaración de Tofoni, para que él cuente en primera persona qué fue lo que sucedió esa noche de mayo de, mil, de 2014 en la puerta de su negocio. Si querés lo escuchamos. Leonardo Tofoni hace unos minutos declaró esto ante la justicia. Lo escuchamos. Bueno, entonces le digo a mi señora, llamá a la policía, le digo porque es en el negocio, que nos están robando o no sé, le han roto todo... Y me fui, me puse los pantalones, las zapatillas, agarré el arma y fui para el negocio. Este... Bueno, antes de entrar al negocio le grité que se tiraran al piso porque ya venía la policía. E inclusive antes de salir de vuelta mi señora ya estaba tratando de llamar A la policía le digo yo, llamar, llamar, sí, dice estoy intentando, pero no me puedo comunicar. Bueno, entonces eh, fui al negocio, le pedía que se tiraran al piso, efectivamente Pescara estaba enfrente mío, eh, Pescara no, este otro chico, mmm, no sé cómo es el apellido, Carmona, este, se tiró al piso, se tiró así boca abajo, se puso, y yo veía que había más gente adentro y que uno venía así en dirección hacia atrás donde yo estoy en la puerta como buscando por el costadito así entonces eh, yo le, le grité que se tirara al piso empujó la puerta para el lado mío de dos hojas en la puerta yo estaba parado en esta y él empujó la puerta que yo no estaba estaba en esta otra este... Yo se la vuelvo a empujar así para adelante y la vuelvo a tirar. Entonces yo me meto adentro y le digo que se tire al piso. Lo veo, porque yo no veo, veo una sombra, ¿no? Entonces eh, le, le digo que se tire al piso, pero noto que algo tiene en la mano. No, no sé qué era, algo que le brillaba en la mano, no sé qué. Entonces yo, él se me vino encima instintivamente levanté el brazo. Y fue cuando sentí yo ese, ese ardor, acá ese golpe y el ardor que tuve en el brazo. Y, y nada, entonces me agarré así la mano con el... porque me ardía y ahí escuché el disparo. En realidad no sabía qué había pasado, ni sabía si había salido el disparo del arma que yo tenía. Si... En más, no sabía si estaba cargada, si no estaba cargada, si nada esa arma nunca la había usado para nada, nunca, yo porque estaba ahí porque tenía que estar, que era de mi suegro en mi casa hace 10 años que estamos ahí y siguen estando las cosas exactamente igual que cuando estaba mi suegro bueno y entonces cuando, ya le digo, cuando yo giro que le digo que se tira el piso, cuando él se me viene encima Yo veo que algo tiene en la mano, entonces yo como que me atajo, ¿no es cierto? Y ahí es donde se produce el corte. Yo me hago para atrás, me acuerdo que me hice para atrás, me agarré la mano y ahí escucho el disparo yo. Cuando escucho el disparo no sé qué es lo que pasaba, en realidad no, no, no, no había sabido si había salido del alma que tenía yo, de nada. Entonces... La, la palabra de Tofoni en el juicio esta mañana Sí, Juan Pablo, lo esencial después continuó este, su